Comentarte que cada semana este programa de Úscar Música también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria 100.8 de Berriozar y Ratia, entre las 6 y las 7 y media de la tarde, pero eso sí, en redifusión. Y también comentarte que en cuanto concluye el programa hoy jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos más concretamente a la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra euskalmusica Berriozari Ratia donde aparte de escuchar el programa al día que más te guste, a la hora que más te convenga vas a poder estar informado ya que te subimos las noticias más destacadas de la semana también te damos a conocer la agenda de conciertos con sus respectivos carteles videoclips y temas musicales Todo ello en las redes sociales, todo ello en la página que tiene Euskal Música en Facebook... ...facebook.com barra Euskal Música, Perriozar y ratia Hoy el programa va a ser meramente musical, no va a haber entrevistas, no va a haber agenda de conciertos, no va a haber noticias... Nos vamos a centrar en novedades, como por ejemplo, el nuevo trabajo discográfico para la formación Sea Mais... ...el año que viene cumplen 20 años... Este año han editado ya hace unos días Este nuevo trabajo discográfico titulado Arro Que lo presentarán el día 3 de diciembre en Platerunea Durango Dentro de la Feria del Disco y el Libro Dentro de la Durango Coatzoka También nos traemos el nuevo trabajo de los Eibarreses Sutagar Maita Sunari Pashioa Y como no podía faltar también está el Drogas con su álbum Un día nada más, bueno álbum Doble cd WDVD, libreto, mmm, fotos, bueno un disco completo el que se ha sacado Enrique Villarreal El Drogas que salió el pasado 4 de noviembre y se está vendiendo, vendiendo como a la espuma Este nuevo larga duración Aparte de estas tres novedades también escucharemos entre otros a los eh, Estellicas, Kelly Kapowski, Anak poca iría y atentos cerraremos esta edición del programa de Buscal Música con otra novedad el adelanto discográfico lo presentan el 2 de diciembre en la Feria de Durango, pero nosotros tenemos aquí uno de los temas que van a conformar lo que es el nuevo trabajo discográfico de la formación del norte de Nazarroa, ESIAN así que todo esto es lo que te vamos a dar durante estos próximos 90 minutos De 6 a 7 y media de la tarde en una nueva edición del programa Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Jueves en directo de 6 a 7 y media de la tarde. Fin de semana en redifusión, en repetición, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Y cuando quieras, el día que más te convenga en facebook.com barra Música de Riozar y Ratiar. Y vamos a comenzar el programa de Deuskal Música y lo vamos a hacer con Seamais, una banda que en 2017 cumplirán 20 años de esta mítica banda Bilbaína. Dos décadas de, numer de numerosos cambios tecnológicos que han modificado la manera de relacionarnos, los hábitos de consumo y que han servido también para instaurar la dictadura de lo inmediato y de lo efímero. Seamais ha sabido adaptarse a estos nuevos tiempos a la vez que mantenían los pies en la tierra. Son todos estos motivos los que pues han dado para editar lo que es este nuevo trabajo discográfico Arro, orgulloso 15 nuevos temas, producidos de nuevo por el inglés David Hallen, que ya trabajará con ellos en su anterior álbum Da de 2013, responsable también de algunos de los mejores discos como por ejemplo de la formación The Cure, hay que comentar que este nuevo trabajo discográfico Arro contiene 15 canciones como por ejemplo, Embata, que es una canción a huir de fantasmas propios y ajenos, también está el tema Itchala, que quieren reconocer la fortaleza que dan el amor y la amistad o el tema otic que es una canción para reconciliarnos con una parte de esa humanidad en la que hace tiempo que perdimos la fe, en definitiva son 15 nuevos canciones que por cierto los van a presentar el día 16 de noviembre en Madrid, el 26 de noviembre estarán aquí en Iruña en la sala central el 1 de diciembre en Jimmy Jazz de Gasteiz el 3 de diciembre en la sala plateruena de Durango dentro de la feria del disco de Libro, dentro de la Durango coazoca el día de diciembre en el Gastech Sispa de Bayona y el 15 de diciembre En Ichaurrondo en Donosti En definitiva, muchos lugares Los cuales vas a poder disfrutar En directo de esta formación de Seamais, Lo dicho, en 2017 cumplen 20 años, 3 años después De su anterior trabajo discográfico Da, regresan con este álbum El álbum a Ro y de él te vamos a extraer Los temas Barrutik y el tema Ichalauchi Música Dos de los temas incluidos lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Sea Mais una formación que lo he dicho, van a estar en Madrid, en Iruña, en Gastéis, en Durango, en Bayona y en Donosti presentando lo que es este su nuevo larga duración álbum titulado más concretamente Arro y de la formación Sea Mais, que nos vamos con los eibarreses Sutagar Sutagar que edita nuevo disco Maita Sunari Pasioa el undécimo de su carrera musical compuesto por 10 canciones eh, presentadas en formato D-pack y vinilo y editadas por su propio sello J.K. Ekoishpenag. -E Para llevarlo a calvo, de nuevo pues se pusieron rumbo a los cercanos estudios de grabación Lorenzo Récord de Berriz, bajo los mandos del productor de sonido Aitor Ariño. Aitor conosabela las voces, guitarras y teclados, Xavi Bastida la guitarra, Igor Díez al bajo y Galder Arry llega a la batería, han apostado hacia unos horizontes más calmados, con guitarras acústicas, teclados y registros de voz más tenues, que se fusionan a la perfección con las partes eléctricas más características de la veterana formación de Ibar, el amor es el eje central de este nuevo disco canciones más sensibles, más tranquilas más íntimas, al estilo, digámoslo así de las canciones suaves que han aparecido en todos eh, sus discos, es muy difícil definir el género es simplemente su de una manera más tranquila, sin perder la esencia y fuerza que les caracteriza en cualquier caso, nos introducimos pues, en este nuevo larga duración para esta formación, para la formación Ibarres a su tagar, el álbum Might tasunari PASIOLOA IDAETE EZTRAEMOS LOS TEMAS INOIZ ESBESA LA I AMETZEN DUGUN MUNDUA IZITZAK EMAN DIZKI DAN AUKERATU DABEKO ALTXORRE garaketa gaixotasunak ja murtzekoa itasunak dia dute bizaki ere energi nigerzepsala maktaua bisiltasurea aitort Y en y se besa la baitua tenahe mai pea señor nada Jordi ene gal dias que a querer un zapidea he pena y Itsulita ko han beti besozabal Suen ka bi a beti orga Y dices belala me taqua y si tasurunean hay todo Jo no. Katasun osoz barrua glasaitzeko horrua heldu da Dena itortzeko tenorea Eri hotzak urrunu baino Sentimendua plazaratu Inoiz ez bezala maita Señor me amay, hay gloria y que se perfezala, mi causa en la alma me amay, Señor Inez ezbezada, maitakua, nere maitaxuna, zuen zadan. hala bai e ki virtunai di camacha o zakao ratitu il ter ito hichaso da carreta este sa con cuquelica tu raio terirai sul ce con Vai luceone tangoas Sanatanorta su na percura tu lairik El carkin to paekin marcha tu vasillosa Ametendo ku mundo a colore tan daiqui El abutu ala Ardiztatu izan dirbidea Aldarri kaptu nahi nuke Hai berdinak ez garela Geureko ikeriz aie hone Beste inorrera hil erdezala Gure barudako bi Bai, cos'e onetangoas, Pisana danorta shunna, per scura tonai mi. El kartinto bai kinalza tu batioza, Ametendo un mundu di colori tani dai kin. Ure marra copi bai, rus El carquitopaequinacha tua fiosa A mi amigo mi lua Gure barrurako bidai luze honetan goaz, izanatan hortasuna berraskuratu nairik. Elkarkin topa egin naltxatuaz bihotzak, amesten dugun munduak koloretan egaiki. Gure barrurako bidai luze honetan goaz, izanatan hortasuna berraskuratu nairik. El carquitopo ekin altza tu dugun Amestaigun munduak colores tan elaikin Ure garra komibai tu seone tangoas Sarata norta Ahí estaban, sonando dos de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico para esta banda, para la banda Eibarresa Sudagar, que vuelve al panorama musical. Y como te he comentado anteriormente, han vuelto con canciones más tranquilas, más intimistas, donde el amor es el eje central de estos nuevos temas. Maita Sunari, Pasíoa. Y de la formación Eibarresa Sudagar nos vamos con el señor Enrique Villarreal el drogas El pasado 4 de noviembre puso a la venta un doble CD. Un DVD en directo que recoge Las 29 canciones que sonaron Aquella noche, noche emblemática El pasado 2 de julio en iruña Más concretamente en La Ciudadela Este lanzamiento ha sido producido Por Carlos Raya e incluye además Del doble CD y doble DVD Dos libretos de 32 páginas cada uno Y un diseño en digipack de lujo Tal y como merece la ocasión Y es que Enrique Villarreal de Drogas Ha sacado todo lo que tiene De él para editar este Auténtico, auténtico trabajo disco gráfico, un día nada más de él te vamos a extraer los temas peineta y mantilla y un tema que tiene colaboración, la de Rosendo y Carlos Turque, el tema frío Se ha calzado la peineta la señora Cospedal mantillen la cabeza de secretaria general Sicep que su parti non acepta ni mea ni chantjes Av que se ven volar sobres por lo mo El al aire Deja de meter Deja de meter Deja de meter En los enchufes el dedito Es patético Escucharla Cuando habla de directo del Drogas ese concierto que dio el pasado 2 de julio del 2016 en la Ciudadela y que ahora está todo junto en este doble CD y DVD nos vamos hasta Usurville más concretamente nos vamos con Labrit, que desde muy joven se involucró en el mundo de la música. Las canciones de su primer álbum, paradisua editado por Oyuka en el 2000, resonaron insistentemente en las radios. 18 meses más tarde fue el turno de Nori Eginso, editado por el sello Oyuka, un año más tarde, en 2001. Ahora, en 2016, 15 años después, Labrit vuelve al panorama musical con el álbum titulado Sorchi, un álbum grabado en los estudios Ame de Mutriku. Labrit, con este álbum álbum Sorchi ha confeccionado un disco alegre y bailable con ayuda de muchas y variadas programaciones mezcladas con su emocionante y dulce voz argumentos electrónicos apacibilidad y relajo del sonido chillout atractivas melodías de voz, el placer de las armonías en definitiva, que la Brit ha dejado de lado, como quien dice, la guitarra de sus dos anteriores trabajos, Paradiso a del 2000 y Nori eginson del 2001, para meterse un poquito más, como, hemos, como te he comentado anteriormente con esas programaciones ese sonido chill out en definitiva que lo que vamos a escuchar es una labrit un poquito más renovada, un poquito más mejorada si te parece vamos a introducirnos en este álbum, el álbum Sorchi y de él te vamos a extraer los temas Eran Chumbat y el tema Maita Sunaren Paradiswan Murgiluta un tema que se incluyó en el disco anterior, el disco que editaron en 2001 pero ahora un poquito más marchoso, si no, vamos a escucharlo Música sonando la Brit, que ha vuelto al panorama musical en el 2016, más moderna, después de dejar un poquito la guitarra de lado, ahora como has podido comprobar ha metido eso de las programaciones eso de la música Chill Out, en definitiva que le ha puesto un poquito más de marcha al cuerpo, digámoslo así, con este nuevo larga duración titulado Sorchi, y nos vamos hasta Stegia, nos vamos hasta Lizarra, ya que sin cumplirse dos años del lanzamiento de su primer disco no se ve el final, Kelly Kapowski vuelve a la carga de la mano del Seyugor con Hacia Adelante, su nuevo trabajo de estudio. El disco consta de siete temas y una breve introducción en el que demuestran una mayor madurez musical. La grabación se llevó a cabo entre diciembre del 2015 y marzo del 2016. La batería fue grabada en Estudios Iman y el resto de la grabación y mezcla se realizó en Astor por Aitor Sarria. Kelly Kapowski es un grupo formado en Lizarra a principios del 2012 por Aitor Daniel, Iñaki, Ramón e Íñigo. Tras la salida de su primer disco, eh, no se ve el final, Esta banda se embarcaron en la presentación Del mismo que les llevó a telonear A los británicos enter Sicari En Madrid, Barcelona y Bilbo Ahora lo dicho, después de dos años Regresan con su segundo trabajo Discográfico hacia adelante Y del te vamos a extraer los temas No me lo menezco y tiene que cambiar Música Y dejar de lado a B B B B B A B B a duguq búscanos encuéntranos en facebook.com barra euscal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 Seguimos compartiendo más música local en la sintonía de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música. Ya sabes que estamos cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Nueva cita que tienes el fin de semana, eso sí, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media en redifusión en el 100.8 en Berriozar y Ratia. Tu programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, Euskal Música. Y nos vamos ahora con un dueto, nos vamos con la formación Napoca Iria. El dúo mantiene la misma base, los arreglos son más atmosféricos y en general creo que se inclinan más al sonido Indie Folk. Y luego están los detalles el arañazo eléctrico que cierra Isocean R el ritmo de la batería que lleva más y más lejos el tema Disonantiac acompañado de ese punteo desértico el Ripdeck contra todo un viaje a los 90 o esa conversación entre el fondo ruidista y el arpegio acústico en Eranjiz Yanchi. En cuanto al concepto también hay una evolución comenzando por el ambiente ahogado y Asfáltico de Echeo rats El tema que cierra al disco Distanciatic en el que Miren y Ander Andan descalzos en el bosque Vaso, biochean Ortozic Cuando el CD ha dejado de girar Ya han caminado hasta gastar Las aceras y encontrar la hierba Que habita debajo, esto es Lo que nos comentaba tanto Miren Como Ander en la presentación De este su nuevo larga duración Arnasten y Kasteko Berridge Y nos vamos a introducir pues en este álbum Y de él te vamos a extraer los textos y Biltze, Cogertú y Contra. música pausada, música tranquilita de este dueto, un dueto formado por Miren Narvaysa y por Ander Mújica, el álbum se hace llamar Arnasten y Kasteco Berriz, ellos son Napoca Iria y hemos escuchado dos de los temas incluidos en este álbum los temas Ibilze, Kogertú y Contra y nos vamos con caña, nos vamos con fuerza, nos vamos con la formación de Nafarroa, Black Belts ya sabes que hace ya unos años editaron lo que es su álbum titulado Bratz, un segundo trabajo discográfico contundente y Cañero, en el cual te podéis encontrar nueve canciones grabados en los Estudios K y mezclado en los Estudios Sonido 21 de Esparza De Galar, pues nos vamos a quedar Con este álbum y nos vamos a quedar Con dos de los temas más cañeros Del disco, el tema Body In Flames Y el tema Immortal Bane la contundencia que nos trae esta formación a barra black belts con este su nuevo trabajo discográfico segundo álbum de estudio pre y con temas como este body in e inmortal vein una banda compuesta por idoya a las tecados a la guitarra y Manola a la batería ma a la voz Mon a la guitarra y Jonathan al bajo, un sexteto que ya editaron hace un tiempo su primer trabajo discográfico y lo han vuelto a hacer con este segundo trabajo discográfico titulado Bret. Y de la caña la fuerza de Black belts nos vamos con un trío, nos vamos con Lander, Kimets y Ramiro, nos vamos con la formación Lore, un álbum que ya lleva tiempo en la calle pero que lo vamos a volver a rescatar aquí en Euskal Música para volver a disfrutarlo el álbum titulado más concretamente Rock terapia un álbum compuesto por grandes canciones, todas sigues en euskera además incluían el videoclip del tema que da titular álbum Rock Terapia, nosotros nos vamos a introducir en este álbum y nos vamos a quedar con los temas Sauriak y el tema Alde Ekin Naidut Iztam ere ziduzun Baina ez dago besterik Dos de los temas incluidos en ese álbum de Lore, el álbum titulado Rock Terapia, más concretamente hemos rescatado los temas Sauriak y el tema Alde, Egin, Naidud y con Lore vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, en este jueves, en 10 de noviembre si nos escuchas en directo, sábado 12, domingo 13 de noviembre si nos escuchas en redifusión hemos comenzado el programa con la novedad de Seamaesh, con ese nuevo trabajo discográfico a raw. hemos seguido con Sutagat y su nuevo trabajo Maita Sunari Pasioa, también hemos escuchado a drogas con ese doble CD, doble DVD, un día nada más y también ha sonado Labrit, Kelly Kapowski, Napoca Iria, Black Belt y Lore y nos vamos a despedir con lo que ves el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico para la formación del norte de Nafarroa e el álbum saldrá el 2 de diciembre el álbum saldrá en plena feria de Durango, en plena Durango-Ko-Asoca el sencillo se hace llamar men nice lo vamos a escuchar aquí en Euskal Música, en Berriozar y Ratia, y comentarte que el videoclip ya lleva unos días, eh, pues eh, subido en la página que tenemos en Facebook facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia, para que lo puedas ver, para que lo puedas disfrutar tranquilamente, y también antes de terminar el programa de hoy de Euskal Música, vamos a dar la bienvenida a un nuevo programa, Auspo Artean que es un programa dedicado al mundo de la triquetrisa un programa que va a estar con nosotros cada jueves, eh, en cuanto concluye el programa Euskal Música, y el fin de semana también lo mismo, en cuanto concluye el programa Euskal Música, un programa lo dicho, dedicado al mundo de la triquetrisa este Auspo Artean que lo realizan nuestros compañeros de Araya Irratia y que por supuesto también va a estar sonando aquí en Berriozar Irratia. Hoy primer programa con la visita de Iker Goenaga, Tikitilari, ya conocido mundialmente. Pues nosotros que ponemos ya al punto y final del programa de Euskal Música, recuerda que dentro de 7 días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Ríaz. Entonces, te quedas, lo dicho, con esa novedad, el nuevo trabajo discográfico de Sian saldrá el 2 de diciembre en la Feria de Durango Ela Durango Coazoka. Nosotros, Nos quedamos con el sencillo M&I's. Zaleti kuru facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Noticias, vídeos, agenda de conciertos y por supuesto el programa de cada semana. Todo esto y mucho más en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Busca música en las redes sociales. Berriosar y Ratia, en el 100.8 de FM.